Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy como siempre con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos en Chiclana, en Cádiz. Hemos venido a pasear con vosotros por esta playa que es muy popular en Chiclana. Es la playa de la Barrosa. Y hoy vais a disfrutar solamente del paisaje y de una conversación. Totalmente natural entre Félix y yo. Eso es una cosa muy complicada. Siempre grabamos los podcasts de otra forma, pero en este caso hemos grabado una conversación personal entre nosotros que surge gracias a un vídeo sobre el acento y la forma de hablar de Cádiz y de los andaluces. Así que sabemos que va a ser un reto, que va a ser un poco complicado, pero a ver qué os parece esta conversación natural entre Félix y yo. Tú eres malagueño, tú naciste en Málaga, Málaga. Málaga, pero en la película la haces de gaditano. Sí, bueno, yo nací en Canaria, ¿eh? Yo soy canario de nacimiento. ¿Pero te, ¿Te para... vas a ser canario? Sí, sí, sí, soy canario de nacimiento, de las Palmas、no、de Gran tín, Canaria. ¿No tienes ningún acento canario? Bueno, ni b a r d e m y ahí está el tío. <risa> <risa>、sí, sí. Pues tú, eh, eh, que nos perdonen por favor los andaluces porque los que no somos de allí no nos、eh, enteramos.、Sí. ¿Cuál es la diferencia del acento.? Malagueño al acento de c a l l e Hay diferencia, hay diferencia el sevillano, el de Huelva, el de Almería, el de. O sea, la, la, lo que es la Andalucía más desde Málaga hasta Almería, empiezan a abrir más las vocales hasta Murcia, que ya que se s te da. Dan e n ejemplo con una frase. <risa> <risa>、eh, bueno, el, el, el gaditano tiene. El gaditano creo que tiene como un, como un, un canturreo especial, acaba como arriba, y dicen: ¡Toma una cervecita! ¿Sabes? s a m o s una cervecita. Ah, y yo, como esta. ¿Es ese gaditano? o e una cervecita? Sí, s ese rollo, ¿no? Y el m a l a g u e ñ o sería más. s s a m o s una cervecita o qué? ¿Sabes?、Ah, como, como más grave. ¿Y el... Sí, más grave, más, más tirando, abriendo las vocales y eso se va yendo para Granada, pa Palmería. p a Granada. ¿Y en Granada? ¿Y en g r a n a qué polla te dice, compadre? <risa> Con todo respeto,、eh, que, que. No, o、no, no, por favor, que. que no,、si、no hacedlo que, bien, ¿eh? Y、bueno. si os queréis enfadar, os enfadáis un ratito y luego ya se os pasa. Exactamente. Tampoco, tampoco es muy grave.、Eh, dejadme、sí. que os presente p e r o qué pasa? Bueno, porque es como la diferencia de acento del Decadis, un poco la diferencia. Ya, yo noté, bueno, que los Decadis, por ejemplo, dicen、eh, la H, no la H, sino la CH, el, la CH, que ya no existe en el diccionario, la CH, la dicen como SH, la dicen más a sí. Y por ejemplo, dicen lo de picha, que lo dicen mucho, y ellos no dicen picha, dicen picha. Claro. A ver, es verdad que no hemos,、pisha? no hemos escuchado ningún picha. No, no lo hemos escuchado.、Eso、Pero es verdad、problema. que dicen chicharrones. Chicharrones. Sí, claro. c h i c h a r r o n a z o Ella que estaba dando una conferencia en la oficina de turismo, la tía esa estaba. a e s Era como una conferencia, era un taller de doblaje, ¿no? De doblaje de, de películas estaban ahí doblando a Dragon Ball. Y ella dijo, es que no me acuerdo en qué contexto, pero dijo lo de shicharronazo. Y lo dijo así. Y nos hizo mucha gracia porque se refería como a hostia a golpe, ¿no? Sí, eso fue porque estaban con lo del, del Dragon Ball.、Sí. Y le estaban metiendo hostia y dice, ahora no se le ve la boca. O sea, puede decir lo que quiera. Dice, puede decir,、uh -huh. vaya chicharronazo t e d a o algo así.、Sí. Es verdad que a mí me sale más, chi, más chicharronazo, i c h pero vaya chicharronazo. Shi, sí, shicharronazo. Un poco paranoia. Y.、Sí. Y también es verdad que. Hostia, una, una cosa que sí me llama la atención es、eh, que digan, yo no soy Andalucía, entonces, claro, nosotros no lo entendemos. En plan, yo es verdad que soy capaz de diferenciar de, el acento de, de, de Granada que el de Cádiz y todo el rollo, pero entiendo a alguien de fuera que diga, es que sonato igual. Pero es cierto que no. Pero y además que a nosotros nos pasa lo mismo. No, claro que no. O sea, cada persona de Andalucía habla de una forma diferente, pero es que además cada persona, por ejemplo, en. Cataluña habla diferente, pero nosotros, cuando estuvimos en Mallorca o cuando estuvimos en Barcelona, la forma de hablar es bastante similar. De hecho, nos parece casi lo mismo. Cuando hablan castellano, ya que el mallorquín y el catalán son diferentes, vale, pero hablando en castellano o hablando en español, los dos, suena diferente, pero para nosotros es igual. Nosotros no podemos distinguir a los distintos tipos de gallegos. Nosotros no escuchamos a un gallego hablar y sabemos de dónde es. O a un vasco. Bueno, pero hablando español. Hablando español, por supuesto. Sí, sí, no, sí. Como, si te digo, bueno, como si te digo de Madrid. De Madrid, ahí la gente habla diferente, ¿sabes? No habla igual la gente de f u e n t e Labrada que la gente. No hablan igual. O en Ciudad Real, o en Murcia. La gente de Plasencia no habla igual que la gente de Cáceres. Hablan、sí. diferente. Claro, Igual se... que en Andalucía. En ese sentido, sí, pero yo sí, sí noto una persona que es d e galicia. por Ejemplo, a ver, todas no, claro, pero claro,、sí. notas que es de Galicia, notas que es de Madrid.、Mm, ya hilando muy fino, puedes notar、eh, si es、eh, yo q u é sé, si es murciano o si es extremeño. Yo muchas veces no lo distingo. Por ejemplo, Extremadura y Murcia pff, me cuesta mucho distinguirlo. Bueno, y a mí me pasa también de, de que yo no yo q u é sé, yo he tenido colegas de la facultad de, de, de toda Andalucía y yo muchas veces no sabía si era de Huelva o de j a é n ¿Sabes? De repente dice alguna expresión muy característica y te ha he hecho a tu r e allí. Si, si dicen hacho, sé que hay muchas probabilidades de que sean de Murcia. Pero date cuenta. Claro, pero por ejemplo, mi amiga María Adel es de Almoradí, Alicante y dice hacho y hacha todo el tiempo. Ella dice hacho. Hacho y hacha todo el tiempo. Y es de Alicante. Entonces, claro, el hacho, por ejemplo, tampoco es solo de Murcia. Lo que pasa es que es más fácil que en la universidad, entre tus compañeros, haya alguien de Murcia que alguien de Alicante. Simplemente por las cercanías, ¿sabes? Por. Por cercanía geográfica, pero date cuenta de una cosa.、Eh, hay acentos en España que son muy reconocibles. Tú escuchas a un gallego y sabes que es gallego. Tú escuchas a un catalán, a, un, a alguien de Cataluña y sabes que es catalán. Porque igual que cuando e s c u c h a n andaluz, la gente sabe que somos andaluces. No saben de dónde. No distinguen Málaga, Cádiz, Granada. Esas cosas no. Pero sí saben que somos andaluces. Sí, sí, sí. Porque hay acentos muy característicos. Ahora, a lo mejor, que no lo sé, a lo mejor me equivoco, me da mucho miedo hablar de esto porque tampoco es que yo sea experta en fonética ni en dialectos ni nada. Pero es verdad que a lo mejor de repente escuchas a alguien hablar de Toledo y piensas que es de Madrid. Oye, chavos, no piensas que es de Toledo.、Eh, ¿Sabes? A lo mejor la gente de Ciudad Real puede n pensar en algunas ocasiones que son andaluces y no lo son. Entonces, bueno,、mmm, siento que hay sitios con un acento más característico y ahí se nota. ¿Sabes? Se nota. Ya,、yeah, yo, es que eso es lo que, lo que hablamos, á b tío, de. Al, al no tener tampoco como tanto mundo, no, no salió mucho de España, no lo sé, pero sí siento que. En España, Es q u e no sé si pasa, por ejemplo, tú conoces más Francia, ¿no? Pero, por ejemplo, en España es un país relativamente pequeño en comparación con otros, o sea, son un、pues, poco 45 millones de habitantes. Y hay una cantidad de, de lenguaje diferente que flipa. O sea, podéis diferenciar d eso e de del e catalán, el gallego, el vasco, el andaluz. Dentro del andaluz, las variantes, incluso eso es lo que me h s hablado, dentro del gallego habrá variantes. ¿Eso, por ejemplo, en Francia, tú lo notas? Claro, a ver, yo no lo noté tanto, pero porque yo también vivía en una ciudad muy cerca de París. Entonces, yo sentí desde mi punto de vista que el acento era bastante、mmm, neutro, bastante estándar, lo que yo había escuchado en los libros, lo que yo había estudiado un poco. Pero sí, por supuesto, es diferente. Y había una broma que teníamos: teníamos muchas bromas de cosas que te das cuenta cuando vives en el país. Pero había una broma que teníamos que era que los franceses, allí en la ciudad en la que estábamos, pues para saludar buenos días en francés, bonjour, pero hacían una cosa muy curiosa allí que era decirlo como, como con、A、al final. Nosotros lo exagerábamos mucho y luego había otros compañeros franceses allí que se lo decíamos y, como que decían, la verdad es que no, la verdad es que no, no noto tanto eso. Pero hacían como. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonsoir! Y es. ¡Bonjour! Y. ¡Bonsoir! ¡Bonjour! ¡Bonsoir! Pues hacían. ¡Bonjour! Entonces yo estoy convencida de que eso, por ejemplo, en otros sitios de Francia no se hace. Bueno, convencida no, que lo he vivido. Yo he estado en Toulouse, yo he estado en Lyon, he estado. No sé, he estado en muchos sitios en Francia, en pueblecitos en tal, y no he escuchado eso. Que lo escuchaba todos los días en el supermercado. O sea, ya、mmm, todos los días en el supermercado. Por ejemplo, el profesor de la universidad no lo hacía. Claro, yo también estudiaba en, en, donde los profesores eran profesores de i d i o m a Entonces, por ejemplo, algunos de mis profesores no eran franceses, algunos eran españoles, pero otros eran ingleses. Entonces, claro,、mmm, siento que eso existe en todos los países de forma diferente. Lo que tiene el español de cara a otros países, si、sí、pienso, y aún así, bueno. Es el tema de Hispanoamérica. Claro, es que el español no es solo España, que ya es un montón de dialectos y un montón de formas de hablar, es toda Hispanoamérica, y en toda Hispanoamérica y en cada uno de los países de Hispanoamérica, su forma, su dialecto, sus modismos, sus expresiones propias de, de cada sitio. Entonces, bueno, pienso que eso pasa en todos los países, ya yo no sé a qué nivel, pero sí creo que en otros países, por lo que yo sé, por lo que yo he estudiado, que tampoco soy ninguna experta, Eh, ocurre eso de en esta zona son más catetos hablando, en esta zona son más finos y elegantes y cosas así. Eso creo que en todos los países、y、es que es verdad que el español es una puta locura. O sea, es que si lo piensas a nivel simplemente de idiomas, ya no de países,、mmm, claro, yo al no conocerlo, esa parte de, de me gustaría conocerlo, no, no puedo llegar como a una conclusión. Pero es que dices, hostia, cantidad, o sea, imagínate que en un diccionario no solo e n g l o b a s e como la. Las expresiones、eh, que más se usan, sino todas, ¿sabes? Y eso pasa en todos los idiomas, que podemos registrar todas las palabras que, que están en uso real. Bueno, eso sería una auténtica locura. ¿Qué? Pero eso no tiene sentido. Pero eso no tiene sentido por la parte en la que te digo de que, cada, es que en cada ciudad tenemos nuestras propias palabras. En cada ciudad, en cada municipio. En los pueblos de aquí usan palabras que no usamos nosotros aquí en la ciudad. Pero es que en Cádiz ya nos pasó, que de repente, es verdad que eso para mí sí fue un impacto porque yo ido a Cádiz muchas veces. He ido a Tarifa, a Bolonia muchas veces. He ido a Cádiz muchas veces. Claro, o q u e pasa? Que yo no iba creando contenido de enseñar español o ni siquiera tenía como una empresa de enseñar español. Yo pues, iba a Cádiz a disfrutar con mi familia, con mis amigos, lo que sea, a la playa, a comer, pero no me fijaba en cómo hablaba la gente, porque además también son andaluces, entonces suena bastante parecido. A pesar de las diferencias, entiendo que cualquier persona de fuera diga, diga habla igual, andaluces. Pues brutos, esas cosas de comeros todas las consonantes, de esas pronunciaciones raras, esos sonidos raros, lo tenemos todos, porque dentro de Málaga hay pueblos donde la sh, la sh, la hacen sh, como en Cádiz. Entonces, bueno, los pueblos de Málaga que estén más cerca de Granada、eh, van patinando ahí, su acentillo va sonando más a Granada que a Málaga. Entonces, depende de donde tú seas, pero claro, hay un montón de palabras. Y me ha impactado en esta ocasión, al ir a Cádiz, ver. Tantas cosas que no h e e s p e r a d o、mm, Con el tema de la comida, que de eso ya hablaremos y tal, vimos muchas diferencias. Pero por ejemplo, los chicharrones de Kai. Los chicharrones de Kai、eh, son diferentes a los chicharrones de aquí. Yo en la mente tenía chicharrones, esa idea de ese embutido tal, que bueno, que de comida ya hablaremos, pero más como a, a eso, un poco de impacto en, en la forma. Luego también el carácter. Me ha llamado la atención que nunca me h a b í a fijado que tienen un carácter como diferente. No son tan parecidos a nosotros, o al menos fue mi sensación. Siento que la gente en Málaga es distinta a la gente en Cádiz. Y por ejemplo, h e sentido, ya después de haber ido así con, con este, ¿cómo lo digo siguiendo、sí, el c i l o en inglés? Con este mood de enseñar e s p a o Con este chip de. Bueno, bueno pero el es que chip también es inglés. ¿no? Pero chip se usa, ¿no? <risa> se pero, usa todo no, el tiempo. con、bueno. el chip.、Bueno. Lo de mood es más moderno. o、claro, no、se ha querido cambiar chip por mood? O sea. No, he querido cambiar mood por una palabra española、ah, vale. y tú me has dicho chip. Ah, creí que tu madre iba a usar chico. p e <risa> O s sea é que h a u s a <risa> d o una palabra inglesa igualmente. Bueno, nunca he ido con este chip, pero me he dado cuenta que yo creo que en Granada son más parecidos de carácter a nosotros que en Cádiz, por ejemplo. No sé, a lo mejor ha sido la casualidad. También es muy importante tener en cuenta que a lo mejor hemos ido a Granada en cualquier otro momento del año y hemos ido a Cádiz la segunda semana de septiembre. Y la segunda semana de septiembre la gente no e s t á t a n contentas. e le acaban de t e r m i n a r las vacaciones, h a v u e l t o al trabajo, la vuelta al cole, ¿no? Yo creo que es que depende mucho, porque es verdad que no me he encontrado gente. Que, es que también siento que eso, en vacaciones va un poco más en alerta en general. Habla s más con la gente.、Eh, nosotros también estamos más pendientes de a ver qué hacemos, no sé qué. Pero sí si siento que, por ejemplo, nos encontramos el, el chico ese en, en lo de turismo y me pareció que, hostia, fue la polla, o sea, fue s ú p e r majo.、Mmm, se tiró un rato hablando, nos contó todo. Y en cambio, de repente, aquí vamos a, a un puto banco con una persona que está amargada y nos jode la puta mañana, ¿sabes? Porque dices, tío, en verdad, solo quiero hacer、mm, este documento. O sea, solo necesito hacer esto. Traigo el papel, traigo todo para, para hacerlo. Y de repente la persona dice, tío, vaya antipática, ¿sabes? Entonces también siento que depende. No sé, nunca hemos estado como en Málaga en, en modo vacaciones de hablar tanto así con la gente y todo el ruido. De estar para... tan contentos nosotros en comparación con los demás, ¿no? Claro. Entonces siento que, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia en Málaga de algún camarero o algo que. Que bueno, dices, mantiene. á s No, aún así, por ejemplo, yo tengo clarísimo que la gente en Cádiz es súper simpática.、Claro、la、bueno. gente en Cádiz es súper simpática, súper agradable. Los andaluces en general son muy agradables. La gente en España en general es muy agradable. Lo que pasa es que nosotros que vivimos lo más al sur posible nos comparamos con los del norte y el carácter es completamente distinto. Pero la gente en España en general es muy simpática, es muy cercana a todo. Y en Cádiz son muy parecidos a nosotros. Pero bueno, en esta ocasión. No he sentido yo eso. Fíjate, recuerda tú cómo te sentiste en Tenerife. ¿Qué pasó en Tenerife ese contacto con la gente? ¿Qué pasó? q u é pasó? Es que Tenerife,、no、sé, Tenerife me pareció una puta locura. Pero, pero、um, verbaliza lo que sentiste, porque tú me lo dijiste y yo es verdad que lo viví la primera vez que estuve allí, pero yo he ido a Tenerife muchísimas veces. Y muchas más veces que tú y, y muchas veces en los últimos años. De hecho, es curioso porque en Tenerife me pasó algo similar a lo que me pasó en. fue el pueblo este de Cádiz, el de la playa? ¿Te acuerdas? ¿Y el pueblo de Cádiz? El de Cádiz, perdón, de, de Granada. a el pueblo de Granada? Bueno, que va a parecer. De la playa. Sí, que fuimos a.、Ah, ¿Cómo se llama?、Uh, al Muñeca. Al Muñeca. Cuando fuimos a Al Muñeca, que nos quedamos en el piso este, que era como un edificio blanco, que también había un montón de, de, de extranjeros jubilados y eso. h a s cometido un error como típico de alumno. ¿Por qué? Cuando fuimos en Almuñeca, ¿no? Cuando fuimos a a l m u ñ é c a r o cuando estuvimos en Almuñeca. Y has cometido un error como muy de alumno. Bueno, muy de andaluz, ¿no? No, muy、es、de alumno. Al... <ríe> muy de alumno. Muy no. de, ¿no? Que ibas a decir estuvimos o, o fuimos y has cambiado la preposición. Que esas cosas pasan mucho.、No. Pero es verdad que, bueno, yo me fijo ya mucho en todos esos errores y es como fuimos a o estuvimos en Almuñeca. Pero bueno, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Pues、eh, estuvimos en Almuñeca. Y nos quedamos en el piso ese. Que de repente la gente era súper feliz, tío. En plan, bajabas del ascensor y te encontrabas a alguien, y te lo encontrabas sonriendo y te dabas los buenos d í a s y t a l Tío, no me acordaba, no me acordaba, Yo, no. pero eran muy amables. Y estaban, muy, estaban felices. Ese es el punto. No es tanto que, que fueron amables, que fueron muy amables y educados, todo el mundo como muy correcto, pero es verdad que recuerdo como que toda la gente en el apartamento estaba feliz. La gente sonreía al saludarte, como, oye, estoy feliz. Hay gente que te la encuentras y te saluda y es educada, pero dices, bueno, no sé, no sé si está feliz o no, porque no es tan transparente, pero la、sí. gente allí estaba muy feliz. Eran personas mayores, algunos extranjeros, parecían a lo mejor jubilados allí, que también estuvimos leyendo que era el sitio donde más jubilados había prácticamente. Entonces, supongo que, pues, otro ritmo de vida, otro ritmo de vida. Bueno, hasta aquí la conversación de hoy. Espero que no haya sido muy complicado entendernos en un ambiente diferente, en un contexto diferente, en el que hablamos de una forma mucho más relajada y natural. Decimos un montón de palabrotas, ya lo sé, no nos regañéis. Pero contadnos si habéis podido comprenderlo todo y si os ha gustado este tipo de conversación que os ayudará a entender mucho mejor a los nativos. Escribidnos y contadnos vuestra opinión. Adiós. Adiós.